Desde que Jorge Lemus asumió como ministro de Salud, diferentes sectores, médicos, no médicos, están criticando la gestión por la falta de medicamentos, tanto para personas mayores como para personas con enfermedades como la tuberculosis o el SIDA. A su vez, se lo critica por la limitada campaña a nivel de educación sexual que debe desarrollar el Ministerio de Salud, como es, por ejemplo, la insuficiente distribución de métodos anticonceptivos, o también por sus dichos sobre la poca efectividad de las fumigaciones a la hora de combatir los mosquitos que transportan el dengue o el Zika. Estos y otros temas, como incluso las internas que se rumorean al interior de la cartera de salud, los despidos, los rumores de la derogación de la ley de medicamentos genéricos, son varios temas que podemos desarrollar en profundidad con Ginés González García, ex ministro de salud durante los gobiernos de Eduardo Duvalde y Néstor Kirchner, y ex embajador de Chile también en Chile durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Ginés? Buenos días. Diego, lo saluda. Buen día, Diego. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Un placer poder conversar y preguntarle una mirada sobre esta actual gestión en materia de salud. Bueno, mire, yo creo que usted ya en su introducción、eh, dijo casi todo. La verdad es, es muy mala, muy mala, pero muy mala, porque esto no es una cuestión de si ideológicamente、eh, son más liberales y creen más en el mercado y le dan、eh, mejores. Condiciones a los prepagos, o si. No, esto es、eh, realmente una inacción, un incumplimiento, o sea, incumplimiento inclusive de leyes, no solo de obligaciones,、eh, como sería, por ejemplo, la provisión de medicamentos, como ustedes decían, a los enfermos de tuberculosis, y no soy yo, ni es la oposición, son toda s la sociedad s e s científica s que se lo han dicho desde hace varios meses, desde fines del año pasado ya. Eh, y después、eh, la disminución de los medicamentos del programa Remediar. Después anuncian que lo van a, lo van a sacar y no dicen cómo ni qué hemos o sea, reemplazado, pero mientras tanto lo están estrangulando en el sentido que la falta de medicamentos obviamente hace que los enfermos no lo tengan. Remediar es un programa de provisión gratuita de medicamentos. En los centros de salud de toda la República Argentina, en cualquier lugar, o sea, 8000 lugares son ¿no? estos centros que están más cerca siempre, como las salitas, los centros de atención primaria, para que la gente entienda que son los、lobo. que están más cerca de la gente y, sobre todo, de la gente que tiene peores condiciones socioeconómicas. Y lo mismo ahora con las drogas para、eh, los inmunodepresores, para los enfermos t r a s p l a n t a d o s En realidad, usted dijo recién los elementos anticonceptivos para el programa de salud sexual y reproductiva. Vuelvo a decir, son todas leyes que obligan a esto, de manera tal que no es solo la voluntad、eh, de alguien, sino simplemente sin cumplimiento. Una cosa que además no tiene explicación, porque tenían presupuesto, tienen presupuesto, no gastaron el presupuesto, lo sub-ejecutaron. Eh, hicieron alguna artimaña a fin de año pasando las partidas, por ejemplo, de medicamentos a otras partidas、eh, para, para que no quedara como que tenían tanto déficit de ejecución. Por eso les digo, es una cosa muy, pero muy difícil de explicar. Y yo no a esta altura、eh, lo digo como un hombre de la salud, no como un hombre、eh, que tenga una p o s i c i ó n simplemente de oposición al gobierno. Es una cosa que yo no puedo creer. Que, que se haga tanto daño y que se, se trate tan mal a personas enfermas. ¿no? Hablando de la ley de medicamentos genéricos, ¿qué es esta ley y cuáles son los riesgos que está corriendo? Los riesgos de la ley es que, en realidad, más allá de que esté o no esté la ley, y que felizmente está y que mucha gente le gusta, este, porque entiende que le devuelve un poder al usuario de pagar el precio que quiere por el medicamento y no el que la marca determina. Pero en realidad、sí. le faltan algunos instrumentos. Además, le falta que el gobierno la tome como un hecho favorable para los sectores que van a la farmacia. Usted m i r a que el gobierno hace muchísima propaganda de salud todo el día con dengue, zika, etcétera, etcétera, cuando los riesgos de la epidemia ya pasaron y que además este año seguro que iba a ser menor porque había habido una, un gran pico el año pasado, de manera tal que ya era previsible por cuestiones que las epidemias se manejan así. Pero sigue haciendo, como les digo, ya en t r a d o el invierno o en medio del otoño,、eh, publicidad exclusivamente de eso, o sea, no publicita que use la gente la ley de genéricos. Y después hay un instrumento que le está faltando y que la haría mucho más efectiva. Y se lo digo muy rápidamente: cuando usted hace una cobertura, es decir, que se hace cargo de la obra social de un porcentaje, Sea el 60, el 70, en el caso del PAMI, muchas drogas es el 100% para, para muchas enfermedades. Usted en realidad desvincula del precio al paciente, porque dice: Si me pagan el 100%, ¿qué me importa el precio? Es más, hasta a veces dice: d e b e n más caro, si, porque si es más caro debe ser más bueno. Total, me lo dan gratis. ¿Está claro lo que digo?、Uh -huh. Sí, por supuesto. Entonces, todos los sistemas que tienen eh, eh, prescripción por genérico. Tienen una segunda instancia que está prevista en el decreto original, pero que se usa muy poco o en muy pocos lugares. Por ejemplo, Guilloma de la provincia de Buenos Aires sí la usa, q u é significa lo que se llama precio de referencia. Esto es que si usted prescribe una droga, no es que le,、uh, le, le pagan un porcentaje, le pagan un, digamos, un precio. Entonces, si una cosa que el rango de drogas que hay vale entre 50 y 100 por las distintas marcas, Para la misma droga o para el mismo genérico, si usted en realidad le cubre, por ejemplo, 60 pesos, significa que si elige la de 50 no paga nada, si elige la de 60 no paga nada, pero si elige la de 100, la de 100 pesos, vuelvo a decirle,、uh -huh. entonces tiene que pagar la diferencia. O sea que la gente tironea para elegir el más barato, porque con el más barato puede no pagar nada y con el más caro tiene que pagar algo. ¿Me ¿Sí? va siguiendo? Sí, por supuesto. Al no estar eso, en realidad es imperfecto como, como se usa la ley. Lo usan más vale los que no tienen ninguna cobertura de obras sociales, entonces dicen, no t i e n e uno más barato. Pero todo el sistema de obras sociales, al funcionar sin precio de referencia, vuelvo a decir, salvo algunas excepciones como g u i l l a en la provincia de Buenos Aires, hacen que el paciente se, se entienda de, de tironear para abajo el precio. Y por supuesto, eso también no solo es una medida favorable para el paciente. Es una medida favorable para que no haya las estampidas de precios que hay habitualmente en medicamentos, justamente porque el precio de referencia hace que todos queden anclados, porque si se va muy arriba, deja de venderse. No, aparte, cada vez que Entonces, tenemos que adquirir.、Eh, en verdad, no hay política de medicamentos. Ustedes miren los aumentos que hubo, sobre todo el año pasado, fueron brutales,、uh -huh. sobre todo en el primer semestre.、Y、las víctimas son hoy, por ejemplo, el PAMI, que está muy desfinanciado por ni gastos de medicamentos. En realidad no hay política de nada, y mucho menos de medicamentos. No No solo esto, sino también que uno siente que cuando está pagando un medicamento que no lo cubre una obra social o no lo cubre el total del porcentaje y demás, está pagando una cantidad de guita que tiene que ver con la publicidad que hicieron los laboratorios, las empresas, que estamos pagando cosas sí, que sí, no tienen que ver es, con la cura. n o Eso es viejo, un viejo tema de la, de la industria farmacéutica. Por eso. Yo siempre digo, cuando uno prescribe por nombre genérico, indica una medicación al paciente. Ahora, cuando uno prescribe por marca comercial, no solo indica una medicación, sino lo obliga a pagar un precio. Sí, este es el lobby cotidiano de los visitadores de médicos, d i e n d o Vender un precio.、Uh -huh. Por eso les decía yo que es muy, muy importante、eh, la prescripción por genérico. No solo porque el enfermo sabe la, el verdadero nombre de la droga que está tomando, y esto es igual a cabo en cualquier país del mundo. Ajá.、Uh -huh. Eso es muy importante. Si no, en segundo lugar, porque permite la competencia. Si no, no hay competencia. Si usted prescribe por marca, no hay competencia. Simplemente hay que pagar el precio de esa marca. Desde y un mercado sin competencia, todos sabemos, un mercado imperfecto que hace que los precios se vayan a las nubes y que la gente lo sufra. no es Más en un momento como este, donde usted piense que para las familias de bajos ingresos, el segundo gasto del hogar. Es decir, el gasto de bolsillo, después de alimento, que es el primero, son medicamentos. De manera tal que es importantísimo, cuidando no solo la salud, sino el bolsillo de la gente, trabajar en las políticas de medicamentos, o sea distribuyéndolos gratis a los pobres, como es el r e m e d i a como era, diría yo, lamentablemente, porque lo están destrozando, o haciendo la política de prescripción de genérico y ejecutándola con fuerza y con estas medidas que yo le s decía. Para el resto de la población. ¿no?、Uh -huh. Ginés, nos acercamos al invierno y siempre es un momento ante las posibles oleadas de gripe de prestar ciertas atenciones. ¿Qué le parece que hay que tener en cuenta y si ve que el Estado está preparado para las campañas necesarias justamente ante esta posibilidad? No, en realidad la, la política de provisión por parte del Estado de vacunas ha sido formidable estos últimos años. Por supuesto, por ser coherente con eso, este, este, la actual gestión del ministro Lemus. La echó a la responsable Carla Bisotti de todo esto. Pero de todas maneras,、eh, es cierto que ya están hechas las previsiones por, por, porque estaban hechas de antes, se compraron la vacuna, o sea, hay disponibilidad de vacunas, en estos días se están distribuyendo. Lo importante es el mensaje a la gente: que se vacune. Toda persona mayor de 65 años o que tenga alguna de las patologías que están indicadas,、eh, tiene absolutamente gratis la vacunación. También está la vacuna contra el neumococco, que es otra de las patologías. Es decir, ahora viene el momento para mucha gente de vacunarse. Y eso es importante porque, naturalmente, eso sirve para cuidar, para prevenir. A veces la gente no valora lo que no sucede. Y esto sucede muchas veces con las vacunas. Como la gente está bien vacunada, los que están bien vacunados no se enferman y terminan medio olvidándose de la enfermedad. Y eso no es bueno. Por eso, aunque no tengamos. Eh, un comportamiento epidémico que creo que no lo va a haber. Es importantísimo que nos vacunemos todos correctamente según el calendario de vacunación. Las vacunas son gratis y en realidad、eh, estarán disponibles en todo el país. n o、uh -huh. A veces no falta información sobre de qué están hechas las vacunas y demás. Digo porque también hay muchos grupos que alertan sobre los componentes farmacéuticos que muchas veces se nos dan n o y si eso realmente implica salud o no. No, mire, yo estoy en contra de esos grupos. Son gruso, grupos más bien de ideología, que creen en el naturismo, que creen en cosas así. Como algunas religiones, por ejemplo, también prohíben que se usen medicamentos o que se hagan este, donaciones de sangre o que se hagan terapéuticamente de sangre. Es decir, no tienen ningún fundamento. Si、sí、hay algo que ha sido definitivamente importante en la salud del mundo、eh, como, como elemento de introducción. Disponible para la medicina y la salud son las vacunas. Entonces, las vacunas tienen algún mínimo y lejanísimo riesgo, mucho menor que el de cualquier medicamento. Todos los medicamentos tienen,、eh, si bien t i e n e una fase positiva, tienen un peligro latente y si uno mira el prospecto, siempre lo tienen. Con la vacuna eso es mucho menor, pero no se puede, diciendo eso,、eh, negar las vacunas. Eso es realmente ir en contra no s o l o de. de Lo que significa hoy、eh, el estado de la ciencia, sino en contra de uno mismo, primero que nada, porque si no tiene la vacuna, y a veces lo hacen a los chicos, pobrecitos que no tengan la vacuna, sino además en contra de toda la comunidad, porque cuando existe una, un grupo social bien vacunado, todos sabemos que la circulación de los virus o de las bacterias、eh, se para, porque no, no tienen forma de seguir, porque hay gente bien inmunizada, pero cuando empieza a v e r Personas que no están correctamente vacunadas permiten la existencia de la enfermedad. Ahora, qué importante también una concepción. como、no una, hmm. una pérdida individual, sino también es una pérdida colectiva. Así que, en ese sentido,、eh, realmente, usted lo dijo, hay una corriente, inclusive paradojalmente, en los países. Eh, centrales, pero es más bien una corriente de tipo ideológico sin ningún tipo de fundamento científico. ¿no? Ahora pienso en la importancia de una concepción de la salud también un poco más amplia. n o Muchas veces vamos muy directo al parche que nos tapa el dolor, la afección, y no pensarlo desde la alimentación, desde la soberanía de nuestro tiempo, los momentos de descanso, el poder pensar justamente la vida que llevamos adelante. Me parece que ahí hay algo donde muchas veces se va demasiado directo. A la industria farmacéutica, digamos, y al parche que nos tapa el dolor, sin analizar la concepción de salud en un modo un poco más amplio.、Eh, coincido totalmente con lo que dice. Lamentablemente, la Argentina es un país de, que da un pésimo ejemplo de eso.、Eh, la gente tiene un pésima, un, una pésima dependencia de los medicamentos. Tiene un sobreconsumo en nuestro país de medicamentos terrible, que en algunos casos genera no solo enfermedad, sino genera muerte. El caso de los jubilados, por ejemplo, los jubilados. Tienen una, una concepción también, ¿no? obviamente, determinada por muchos años, por la conducta de algunos médicos. Pero cualquier jubilado tiene un sobreconsumo, casi todo, de medicamentos terribles y una dependencia del medicamento, creyendo que el medicamento este, le va a resolver todos los problemas. Y eso es malo: es malo porque le hace mal a la gente, le hace mal al gasto. Entonces, usted dijo bien: la salud depende de muchas más cosas que no sean los medicamentos, y por supuesto de los estilos de vida, de cuidarse más que curarse. Hay que tratar de cuidarse de la vacuna, tratar de tener una vida sana, saludable, y eso rinde mucho más que cualquier medicamento. Pero, pero ese sí es un mensaje que permanentemente debe hacerse de política. Pero claro, también le voy a decir una cosa: cuando usted hace mucha prevención, Hace que las cosas no ocurran. Y en una sociedad nadie valora lo que no ocurre. Entonces, en realidad, valora a la gente, por ejemplo, a lo que ocurre y que algún m e d i c a m e n t o o algún médico, le hace una intervención magistral y lo cura. Y no al que previó o el que hizo la previsión de que eso no sucediera. ¿Entiendes lo que le voy diciendo? Entonces, está devaluada la, la, la, estos factores que usted dice. Por eso es muy importante el mensaje del Estado. El e s t a d o tiene que ser informador. El Estado tiene que ser docente. Y esto también estaba, está, está cambiando. Es decir, en realidad、eh, hay demasiado medicamento y, y, y pocos poco elementos de, de tener vida sana, saludable y, y de cuidarla. ¿no? Uh -huh. Hablábamos, todo, Ginés, de su gestión. De t r á n s i t o que、uh -huh. son la principal causa de muerte de las personas jóvenes en la Argentina, hasta el uso indiscriminado de los medicamentos en, en la tercera edad. ¿no? Uh -huh. Hablábamos de su gestión también durante el gobierno de Néstor Kirchner, durante también la gestión de Eduardo Duhalde. Y hay un tema que nos preocupa y muchas veces lo ponemos sobre la mesa y que nos parece que va más allá de los marcos ideológicos que cada gobierno va teniendo, que tiene que ver con. El modelo productivo de Argentina y que se viene implementando en toda la región, en toda Latinoamérica, y que tiene que ver, por ejemplo, con la sojización, y aquí aparece el uso de agrotóxicos, y vuelvo al tema de la concepción de salud un poco más amplia, ¿no? La preocupación que nos genera el crecimiento de enfermedades alrededor de plantaciones de soja y maíz donde se utilizan transgénicos, glifosato, distintos herbicidas. Este panorama también nos parece que tiene que ver con una concepción de salud y no con un tema de agroindustria únicamente. Y tener en cuenta no solo las comunidades cercanas, sino que si uno tiene un 70% del campo argentino plagado de soja con la utilización de agroquímicos, eso va llegando a la cadena alimentaria también de los grandes centros urbanos. ¿no? Ni o n hablar del desplazamiento, por ejemplo, de pequeños productores que terminan también teniendo que mudarse a las grandes ciudades, engordando los cordones del conurbano, y eso tiene que ver también con、eh, hábitats de salud mejores para las personas. ¿Cómo piensa esto y cómo han intentado discutir si es que fue una discusión en el momento en el cual usted estaba e s n en la cartera? Sí, a ver, también ahí hay mucho fanatismo, ¿no? O sea, básicamente se está hablando en, en el caso de los agrotóxicos o de los agroquímicos que se usan a favor o en contra del glifosato. En realidad, obviamente, si uno tira con un avión glifosato arriba de, de una ciudad, bueno, eso no, no es neutro. Pero en términos generales,、eh, y hay bastantes pruebas de esto y bastantes estudios tratando de demostrar lo contrario, en realidad, bien usado, no, no, no está muy claro que tenga algún efecto contraproducente. Lo que sí tiene es un efecto extraordinario desde el punto de vista de la producción y la riqueza. ¿no? Pero todo esto, como todas las cosas, hay que hacerlo con cuidado. La norma, vigilando que no suceda, etcétera, etcétera, etcétera, cosa que a veces en la Argentina、eh, no se hace. Con respecto a lo que usted dice del urbanismo y la concentración en las grandes ciudades, a ver, Argentina es un país que tiene el 93-94% de la población ya urbana, decir, y esto sucedió aún antes de la explosión agrícola de la Argentina de los últimos 15 años. Argentina tiene una cultura urbana. Y tiene una población muy urbana. Ahora, que la periferia de las grandes ciudades sea uno de los lugares donde obviamente está la concentración de la pobreza peor y donde más hay que trabajar, si uno quiere en realidad combatir la pobreza,、eh, el lugar y el escenario geográfico son la periferia de Rosario, la periferia de Resistencia,、eh, la periferia de c ó r d o b a y por supuesto el Gran Buenos Aires, que es por magnitud. El gran problema, ¿no es cierto? Porque ahí está una gran cantidad de los pobres de la Argentina, y no solo de la provincia de Buenos Aires, de toda la Argentina, que vienen a la periferia de, del área metropolitana. Y este sí es el drama tremendo nuestro. Yo creo que el, el combate contra la pobreza debería ser la verdad, la, la primera causa y la primera razón de toda la política. Ahora, fíjese qué contrasentido con lo que veníamos diciendo. Por un lado, el presidente, yo creo. Que fue una intención, además de un eslogan político,、eh, habló de proveer esa cero. Y después, todo lo que dijimos de lo que pasa en salud es en contra de la pobreza, sacarle los medicamentos gratis, dejarlo de proveer a los enfermos, suspender la campaña, no、eh, hacer insecticidas ni, ni larvicidas en el caso del dengue, en fin, de, suspender、eh, los elementos. Del programa de salud sexual y reproductiva. Es decir, todo en contra de los pobres, porque realmente los que usan e s e programas son la gente que no tenían dinero para acceder y por eso estaban hechos. Entonces,、eh, el contrasentido es total y, y como, como la política se ve por lo que uno hace, no por lo que uno dice, en el Ministerio de Salud la política es contra la pobreza. Bien, con respecto a los agrotóxicos y agroquímicos, habrá que hay varias investigaciones al respecto que vale la pena poder destacar sí, sí, sí. también. La de Andrés Carrasco, pero, los estudios de Damián Berseniázi en pero Rosario. Sí, sí, sí, sí, veo mucho fanatismo, ¿no? Hay que ser cuidadoso, porque estas cosas.、Ah, eh, pero más allá del fanatismo, ¿no le parece que podría haber en todo caso investigaciones serias por parte del Estado de cómo están afectando esos agroquímicos sí, a los alrededores? Sí, tengo entendido que hay algunos. Porque si no es fanatismo contra fanatismo, sí, digamos, ¿no? No en esto, no, no podría decirlo con firmeza, pero yo he leído a l g u n a s investigaciones. Y no me parecieron bien hechas, les confieso. De todas maneras,、eh, vuelvo a decir, es un tema que hay que estar muy atento, tiene mucho involucramiento. Hay que pensar、eh, que realmente gran parte de, de la potencia y la capacidad de generación,、eh, no solo de salud, sino de otras cosas que sirven para la salud, está en nuestro potencial agrícola. Entonces hay que ser cuidadosos, hacerla bien.、Eh, realmente ahí hay también muchas. Combate, ¿cómo, ¿cómo le podría decir? Tú、pues、sabes que hoy、eh, las restricciones del comercio suelen andar por cuestiones arancelarias o lo que se llama por vías pararancelarias. Perdón, ¿quién es? Pero el potencial agrícola está en manos es decir, de las empresas transnacionales hoy en Argentina. El uso de elementos modificados genéticamente o el uso de tal o cual cosa. Inhibe que entre en un país o que se venda a otro país, muchas veces tiene que ver con barreras comerciales encubiertas.、Sí. Entonces, es todo un escenario bien complejo, pero que por supuesto. Se puede hacer cualquier cosa menos ignorarlo. No, no está、hay、muy bien también pensar, pero pensemos、quiero. también que el potencial a ver, agrícola. A la convicción de que las cosas pueden estar bien o pueden estar mal, pero tenemos que saberlo con certeza. No, No, está bien. De todos modos, me parece que el potencial agrícola hoy está en manos transnacionales, que en todo caso también hay que pensar eso. Este gobierno, por ejemplo, le ha、eh, bajado las retenciones y que eso podrían ser divisas que se dividen en políticas públicas. Ya más o menos no, conocemos、sí. la discusión de en sí, quién sí. queda en manos el potencial agrícola argentino. Sí. Este... ¿no? Quita la retención de todo al mismo tiempo fue, fue un impacto claro de transferencias de un sector de la ciudadanía hacia otro sector que tenía también componentes locales, pero que tiene, por supuesto,. Componentes multinacionales. ¿no? La última, Ginés, que tiene que ver con el anuncio de Vidal de ayer de combatir el narcotráfico según sus términos, pidiendo declaraciones juradas a policías bonarenses, e pero también dijo que venía el antidoping, digamos, las r i n o s c o p í a s para saber el consumo. Vimos con cierta preocupación que se vuelva a relacionar en Argentina el consumo personal con el narcotráfico. ¿Usted cómo vio esto? Sí, en general, yo mire, creo que nosotros ahí es un combate que l o estamos perdiendo. ¿no? Pues、ahora, el consumo personal y el, el narcotráfico, en realidad estábamos hablando de una fuerza de seguridad. Yo no, yo no sé bien cómo era medida, leí el título, más, pero estamos hablando de una fuerza de seguridad. Me parece que es lo m í n i m o que una fuerza de seguridad. De la misma manera que se hacen otros exámenes, tratar de standard, que no sean este, dependientes de una adicción. Pero、eh, es uno de los temas más. Que quizás e q u menos libreto s tenemos, porque yo, desde que soy chiquito, y eso hace unos cuantos años, vengo escuchando que la guerra, que el combate, que todo junto, y la verdad, cada día estamos peor. O sea que a mí no me, no me parece mal que una fuerza de seguridad,、eh, más allá de que tiene que ver a lo mejor con, con propaganda política también, pero que una fuerza de seguridad、eh, sea examinada para que no tenga adicciones nada menos que a drogas duras. No me parece mal. ¿eh? Pero una cosa desde la perspectiva sanitaria y otra desde la punitiva de relación con el narcotráfico, ¿verdad? Ah, no, seguro que siempre es lo mismo. Se, se, se va por el l a b o más débil, no por el más fuerte. Pero bueno, pero yo también creo, naturalmente, que en esto hay que trabajar de, de otra manera. Y, y vuelvo a decir, no solo en Argentina, en toda América venimos retrocediendo y perdiendo en este, en este libreto. ¿no? Gracias, g i n é s que tenga buen día. Ginés González García, ex ministro de Salud durante los gobiernos de Eduardo Dualde y Néstor Kirchner, ex embajador en Chile durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Una perspectiva de la salud y también de la gestión actual de Jorge Lemos.